para pocos igualar. Hemos triunfado donde muchos ha fracasado. Comunidad indígena amazónica lleva años acá en Chile, en la misma dirección. No nos cambiamos de nombre, no nos cambiamos de dirección, siempre somos los mismos. Y atendemos con honestidad, con claridad. Por algo les hablamos a ustedes directo. Cuando vemos un daño, vemos una brullería, vemos una maleficia, se lo decimos. Nosotros le hablamos honestamente. ...porque no le vamos a crear un daño, una malicia cuando no la ver. Cuando usted llega a nuestra malojita, allí encuentra la verdad. Allí encuentran los indios emplumados, pintados. Porque somos verdaderos chamanes. Somos los indios amazónicos de acá. De Santiago de la Chile, calle Miraflores, 459... ...está la comunidad indígena amazónica, casa de la suerte, casa de ustedes. ¿Quieren hablar con indios? Pueden llamar ya al 639-637-6... Y si suena copado Macari la seis tres dos tres seis será siete, esa es la teléfono exclusiva para que ustedes llamen, separen una cita, una consulta, sigue sonando la teléfono, vámonos con más llamaditas porque eso me gusta, que Nijarpa no está en una desierto. estas teléfonas aquí en la Colo Colo están que suenan, vamos a ver quién tuvo la suerte de estar con Nijarpa, alo alo ya Venga, malojita, que yo le voy a ayudar. Ella no tiene daño, no tiene maleficio. Al que le diga que tiene un daño, una brujería le miente. Cuidado. Ya. Yeah. Porque ni Jarpa no le va a decir que tienen no un ver. daño, una brujería, para que se asuste y me venga a ver. A mí no me han dicho, sino que por los dolores, digo yo. Yo soy sincero, hermano mío. Venga, que yo te voy a ayudar. ¿Y buena? Listo. ¿Un abrazo? Muy bien, pues igualmente. Hasta pronto. Lo que yo canto lo digo, hermano civilizado. Porque indio no ser la divina. Necesitamos también de que las personas se hagan presentes en nuestra malojita. Si usted quiere saber de un familiar ausente, tiene pérdidas, robos... ...venga malojita que nosotros le hacemos a ustedes el rezo de la ayuda... ...el rezo para que esas personitas que le tienen envidia, que le tienen odio... ...se hundan en una mar de arrepentimiento... ...llamen a mi maloja, separen su cita al 639-637-6... Chichuena si suena con Pau Macare la 632 Quiero que ustedes escuchen testimonios reales. recibidos por la Indiecita Solmar, porque no solamente ni Nijarpa, Luna Blanca y Pagauta, tiene la conocimiento. La Indiecita Solmar también tiene muchos conocimientos, de hierbas de cortezas, y también tiene mucha la sabiduría en lo que son los secretos, las virtudes, para poder revelar la cara oculta de un enemigo. ...para poderle decir a usted quién quiere y quién no dé a quién traiciona. ¡Mucha atención! Porque una de estas voces puede ser la de usted. Todos los problemas tienen solución. Y toda enfermedad, curación. Muchas personas desconocen los... Muy mal. Muy mal, muy mal. Tuve mucho tiempo muy mal, ¿ah? ¿eh? Como cuatro años. ...sufriendo lo mismo... ...sin apetito para comer... ...nada, no podía andar sola... ...porque me mareaba... ...muchos mareos, muchas náuseas... ...y falta de apetito... ...eternamente... ¿eh? ...y ahora gracias al Señor... ...me siento súper bien... ...puedo andar sola... ...salgo, camino... ...y mi alimento mejora... ¿eh? ...gracias a Dios... ¿eh? ...y cuénteme a la personita... Eh, ...¿qué tenía usted en su vista?... Eh, no veía nada, no veía casi nada, casi nada, por un, el ojo izquierdo no veía nada, veía todo amarillo y todo era como un, una nube de humo y no, no, no, no podía, no, no veía nada, veía pero no distinguía. Estaba quedando sí. prácticamente Sí, pequeñita. sí, sí, porque veía, di, veía así poquito pero no distinguía nada, no distinguía números. Yo sabía lo que era porque lo conocía, ¿eh? podía decir nombrarlo porque yo conocía las cosas. Las conozco, gracias a Dios, ¿eh? pero no las distinguía. ¿Y usted, mi amor, sí, sí. qué le diría a todas las personitas en este momento? ¿Qué le diría a usted a esas oh, personas que dicen sí, yo no creo en esto? Qué fantástico. Yo le diría a todas las personas que confíen y que vengan acá porque es la maravilla más linda del mundo. ¿sí? A mí me han tratado, pero ya maravillosamente. Bueno, y, mi y le doy muchas gracias, muchas gracias y cariños a todos, porque mi felicidad mía ahora no la comparo con nada. He visto médicos, exámenes y cosas por, por todo, por todo. Me dicen que es la diabetes y que es la presión y cosas por el estilo y no. Algo será de eso también, ¿ah? ¿eh? Pero como yo estaba, no. no, no, no, no, no, no. Yo ya, si no hubiera venido aquí... y muchas personas me decían no, que no, que no, que aquí, que allá, que esto, que el otro, como se te ocurre, que estás tonta, estás loca, no bueno, por loca estoy aquí, gracias a Dios, caminando Para y paradita, y puedo hacer todas mis cosas en mi casa, se ven, es el dos ocho nueve seis ocho cinco cinco raya ocho bueno ¿Ya? mi amorcito, sí gracias He por su testimonio la gracias, gracias a Dios y que Dios lo bendiga a usted y a todos. Y que cada día sea mejor, ¿eh? Y no sé cuándo viene gente. aquí de mucha gente o poquita. Sí, poquito. mucha gente, harta. tiene que esperar horas a los indios, Sí, niños, ¿sí, sí, sí, sí, sí. Pero, por Dios que vale, ¿eh? Vale la pena, sí, por ¿no? necesita solmar La que está recibiendo cantidad de testimonios en mi malojita. Porque, la verdad sea la dicha, hermano mío, la india Solmar... ha descubierto cantidad de trabajos, de hechizos, de embrujamientos hechos por mujeres. Y también ha ayudado a cantidad de mujeres que han sido ligadas, atadas, embrujadas por trabajos hechos por hombres. Porque como hay mujer mala, hay hombre malo. Por eso la indiecita Solmar les habla de corazón. Ahí escuchan los mensajes de hombres y de mujeres que se tratan con ella, con el indio y pagauta. Con el indio Luna Blanca, con quien le habla en esta momenta, el indio la Y quiero recordarle también a todas las personitas que me están escuchando, que la comunidad indígena amazónica no atiende fuera de nuestra Malojita, porque las trabajas que se realizan en nuestra Malojita son 100% garantizadas. El indio nijarpa por todos los trabajos que se realizan en la calle Miraflores, número 459, responde. Yo respondo por trabajos que se realicen dentro de mi Malojita. ...trabajos que se realicen fuera de nuestra maloja... ...nosotros no respondemos... ...porque ustedes saben que hay cantidad de personitas... ...que se hacen pasar por los grandes chamanes... ...por los indios amazónicos... ...y el indio Nijarpa uno solo acá en Chile... ...siempre estoy en la única dirección... ...a calle Miraflores... Número 459, Santiago la 100, para que no se vayan a confundir. Sigue sonando la teléfono, hay otra personita con nosotros. ¿De qué parte me llama? Santiago. Acá la Santiago. ¿Cuánto tiempo lleva escuchando a Indio? Eh, mire... Su voz la felicito Una mujer que es de muy joven, desde muy niña, ha trabajado, ha luchado. De los 20 años. Exactamente. Una personita que siempre... se ha esforzado, mm. viene de una cuna humilde de padres trabajadores, de padres con principios morales. Mm, justamente. ¿ah? Les agradezco a ellos. Exactamente. ¿Es verdad o es mentira lo que le digo? Les agradezco a ellos todo lo que hicieron por mí, eh, durante yo mi estadía, cuando estuve estudiando básica y todo, hasta... Um, tuve 30 años trabajando. Claramente tiene usted este problema de salud, la asistitis como usted me lo decir cuando llamar. Mm. Pero aquí estoy viendo envidia. Estoy viendo malas energías. Sí. Y estoy viendo gente a su alrededor que le ha tirado mala vibra, mala energía malos vecinos. ¿Cuánta, ve cuánta tiempo lleva usted viviendo en este lugar? Del año 59, el 72 me cambié de casa, pero dentro de la misma calle. Y de limones de color verde. Bueno, eh, Cuatro eh, partes, o sea, eh, perdón. Eh, tierra de las cuatro partes de la casa Exactamente Y los tres limones verdes Tres limones verdes, tres porque tres es los deseos más grandes de un ser humano mm. que es salud, dinero y amor mm. ¿Y el verde por qué? Porque el verde significa esperanza Sí Venga yo... Malojita que yo te voy a ayudar Yo he sido bastante mano abierta y eso me ha traído malas consecuencias bueno. Yo no, no, es que a veces el, el dinero se queda corto en la casa Exactamente, pero no. usted sabe Que las aves en el cielo no tienen bienes materiales, mas, sin embargo, no mueren de hambre. Claro que y sí. mi Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eh, ¿Cuánto es su nombre? Nijarpa. Eh, ¿Sabes? La consulta es por mi nieto que está estudiando. Deme la fecha de nacimiento. Eh, 17 de octubre del 81. A él lo veo bien. Ya. Ahí lo ve Me preocupo mucho de él porque eh, está estudiando turismo, 23 años. Y yo estoy constantemente preguntándole cómo va en su estudio. Entonces, él me preocupa bastante. Yo tengo, como le digo, más nietos, pero él es el punto uno. Pero en él no veo nada malo. de ah. tranquila. Eh, bueno, él es el número uno, como le digo. Es Dina que vive conmigo. Eh, ella tiene, yo hacía anteriormente, eh, por el estado de salud de ella, 78 años. Ella pesa 42 kilos. Ah, para que vea que mi Jarpa no está equivocado. Yo estoy concentrado y estoy captando todo Alarga la distancia. Entonces, ¿qué pasa? Que ella me preocupa porque vivimos las dos solas. Entonces, yo ando preocupada de su remedio. Entonces, uno se tiene un carácter un, un, un, un poco... Claro, madrecita, porque ha sufrido, porque se ha esforzado. Mm. Y muchas las veces, los meses que tiene para descansar, los años en los cuales usted piensa descansar, hay veces es cuando más se trabaja. Y voy a ayudarle, tráigame un poquito de orín de la hermana de Gustén, una frasquita. Mm. Y la India Solmar a ella le va a mandar un tratamiento natural a través de plantas yermas. ¿Buena? Mm. Bueno. La dirección a calle Miraflores. Ya. Yeah. Número 459. ¿459? Exactamente. Mira, ¿en qué hora? Los desvían para otro lado. No, sí, yo conozco a la gente como es de mala. De la tarde y la Por eso, cuando ustedes vayan a buscar y ayuda, sepan a qué lugar van. Porque son muchos los llamados, pocos los escogidos. En la viña del señor a de todas. Hay mucha gente que ha ido a mi malojita, un poco la incrédula, un poco hacia la defensiva, me dicen indiecito Yo le tomé mucha fe a usted, porque he escuchado cualquier cantidad de programas en la radio de la Colo-Colo. No somos adivinos, pero sí tenemos la poder, la capacidad, a través de su fecha de la nacimiento. Por medio de la timbre de su voz, de mente a mente, de pensamiento a pensamiento. Podemos decirle a usted qué es lo que le estará pasando. ¿Quién es su enemigo? ¿Quién es su amigo? Usted puede llamar, separar una cita. Llama ya al 639-637-632-367. 6, 6, ¿Los vamos? Nuestro control me dice que el tiempo ha finalizado. Solamente me resta decirles a todos ustedes gracias por haber permitido a este indiecito llegar a su sitio de trabajo. Digo estas palabras de amor, de cariño. Les quiero mucho, los llevo dentro de mi corazón. Nunca se olviden, comunidad indígena amazónica, una sola. Dios les bendecir grande la mente, los dejo con el cancionero mexicano. Hermano civilizado.